De micoare to te busche Ya, mi cumbia suena así. Wey pa wey pa wey pa en bloque. É. con Este mismo momento Tú le estás fingiendo amor Si yo sé espalda despues al quitar tu falda adiós adiós amor as this Uruguay, Chile y todos los países de habla hispana. Esta noche él recibe su disco de platino. Esto es gracias a todos ustedes que hoy están aquí presentes. Yo quiero escuchar bien fuerte el aplauso. Olé, olé, olé, olé. Bueno, quiero agradecer a los pibes, a las pibas, ¿no? A toda la vagancia gracias por el aguante siempre, por la buena onda, por el respeto en cada show. A mi familia, por el aguante también. A mi mujer Vanessa, a mi hija Keila, les mando un besito a ellas dos. Y bueno, gracias a Dios también que ilumina mi camino. Y bueno, este disco para ustedes. Continúa la grabación en vivo de Néstor En Bloque. Este temita es temita dedicado para una gran persona que ya no ataca entre nosotros, para huevo. Para papá de Walter suena fuiste mi luz y dice así Jamás estará Dan o E chao E baila mi cumbia No, no, no We, we, we, we, we, we Como dice no. Mucho